Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. El día del gran sobresalto. ¿Qué es el día del gran sobresalto? ¿Sabes qué es realmente el día del gran sobresalto? Es el día en que la gente parecerá mariposas dispersas debido a la confusión del momento. Y las montañas parecerán lana cardada hasta que se desvanezcan. En cuanto a aquel cuyas buenas obras pesen más que las malas en la balanza, gozará de una vida placentera en el paraíso. Mientras que aquel cuyas buenas obras pesen menos que las malas en la balanza, caerá de cabeza al abismo del infierno. Y sabes que es el abismo del infierno es un fuego abrasador